La ratoncita que era princesa. Érase una vez un viejo granjero que vivía en una aldea con sus tres hijos. Los tres eran unos jóvenes guapísimos. El granjero estaba orgulloso de sus hijos y pensó que había llegado el momento de que se casaran. Bueno, hijos, ya sois lo suficientemente mayores para casaros. Quiero que cada uno de vosotros encuentre novia. Quiero que todos seáis felices. Con vuestras parejas Pero, padre ¿Cómo encontraremos novia? Sí, padre Será difícil que nosotros solos encontremos novia Yo le obedeceré, padre Pero, por favor, guíenos Claro que os guiaré Tenemos una tradición familiar para encontrar novia y todos debéis seguirla ...coged un hacha y cortad un árbol de nuestra granja... ...fijaos dónde cae el árbol y buscad novia en esa dirección... ...pero antes de cortar un árbol... ...deberíais plantar uno en la granja... ...y prometerme que cuidaréis de él... ...sí, padre... Sí, padre. ...padre, ¿por qué hacer eso? ...plantar un árbol antes de cortar otro... ...porque los árboles son muy importantes para nosotros... ...no solo deberíamos cortarlos... ¡Deberíamos plantar cada vez más árboles! Los hijos obedecieron a su padre. Cada uno plantó antes su árbol y después cortó otro. El hijo mayor cortó un árbol que cayó en dirección norte. ¡Oh, norte! ¡Me viene muy bien! La chica que me gusta vive en esa dirección. Iré al norte y le pediré matrimonio. El segundo hijo cortó un árbol que cayó hacia el sur. Cómo sabía ese árbol que me gusta la chica con la que bailo muchas veces y que vive hacia el sur. Partiré hacia el sur lo antes posible. El árbol del hijo pequeño cayó señalando al bosque. Los dos hermanos se rieron de él. ¡Caramba! Vas a ir en esa dirección. Oye, Vico, ¿con quién te casarás en el bosque? ¿Con un lobo? ¿Con un ciervo? <risa> Seguiré la dirección que me ha indicado el árbol Seguro que encontraré a mi novia en esa dirección Los tres hermanos iniciaron sus viajes El hijo mayor se dirigió al norte Y le propuso matrimonio a la chica de la que siempre había estado enamorado Ella aceptó la propuesta enseguida El segundo hijo fue al sur y le propuso matrimonio a su novia Ella inmediatamente le dijo que sí Vico fue al bosque y caminó un buen trecho, pero no encontró ningún humano No solo estaba tan decepcionado, también estaba cansado Así que buscó refugio y encontró una pequeña cabaña en el bosque Vico se sorprendió al verla Entró en la cabaña, pero estaba vacía No había nadie, excepto una ratoncita ¡Oh! Aquí no hay nadie ¿Cómo puedes decir eso y yo? Eres una ratoncita, no un ser humano. ¿Qué estás haciendo en el bosque? Estoy buscando a mi amor verdadero. ¿En este bosque? ¿Crees que este es un lugar para encontrar a tu amor? No, pero solo intento con todas mis fuerzas podría encontrarlo. Pero me preocupa no ver a ningún ser humano. Sería vergonzoso volver a casa sin novia. En este bosque no hay ninguna chica. ¿Por qué no me llevas a mí como novia? Eres una ratoncita. ¿Cómo voy a llevarte como novia? Confía en mí, Vico. Aunque soy una ratoncita, te querré y te seré fiel. Sí, pero... La ratoncita empezó a convencer a Vico. Bailó. Le cantó una preciosa canción. El agotado Vico se lo pasó en grande con la ratoncita. Finalizado el baile y la canción, la ratoncita esperaba la decisión de Vico. Lo miraba con ojos de enamorada Me gustas y serás mi novia La ratoncita se puso muy contenta al oír eso Le prometió a Vico que lo esperaría hasta que regresara Los tres hermanos volvieron a casa ¡Contadme, hijos! ¿Habéis encontrado novia? Yo he encontrado una chica preciosa que será mi esposa Tiene labios rosados Mi novia también es muy guapa. Tiene el pelo largo y dorado. Ah. ¿Qué ocurre, Vico? Mi novia debe de tener dientes afilados y largas orejas puntiagudas. <risa> Por favor, no te rías, hermano. Mi novia es una cosita dulce y delicada, vestida de terciopelo. Entonces debe ser una princesa. Sí, y cuando me canta, me hace muy feliz. Los dos hermanos no estaban muy contentos por Vico Pasaron unos días y su padre decidió poner a las novias a prueba Llamó a sus hijos y les dijo Quiero saber si vuestras novias son buenas o no en la cocina Pedidles que hagan una barra de pan para mí Los dos hermanos aceptaron Pero Vico se quedó callado Estaba preocupado porque sabía que una ratoncita no puede hacer una barra de pan Fue al bosque. La ratoncita se puso muy contenta al verlo. Sabía que volverías pronto, pero ¿qué pasa? Pareces preocupado. Mi padre quiere que nuestras novias le hagan una barra de pan, pero tú no puedes. Mis hermanos se reirán de mí. ¿Y si te digo que sí puedo? ¿Tus hermanos no se reirán de ti? No sabía que una ratoncita supiese hacer pan. Pues yo sé. La ratoncita hizo sonar tres veces una campanilla de plata Al escuchar el sonido, cientos de ratones aparecieron de la nada Todos se reunieron junto a la ratoncilla La ratoncita se sentó delante de ellos altiva y majestuosa ¡Traedme cada uno un grano del trigo más refinado! Y para sorpresa de Vico, todos los ratones desaparecieron Y cuando volvieron, traían un grano del trigo más refinado La ratoncita recogió todos los granos e hizo una preciosa barra de pan de trigo Los tres hermanos llevaron las barras a su padre El hijo mayor presentó a su padre la barra de centeno ¡Muy bueno! Este pan es bueno para la gente trabajadora como nosotros El segundo hijo le trajo el pan hecho de cebada ¡La cebada también es muy buena! Y Vico le presentó su pan blanco. ¿Qué? ¿Pan blanco? Vaya, tu novia debe de ser muy rica, Vico. Por supuesto, ¿no nos dijo que era una princesa? Dinos, Vico, ¿cómo consigue una princesa ese trigo tan refinado? Toca una campanilla de plata tres veces y sus sirvientes le traen lo que les pide. Estoy encantado con vuestras tres novias. Porque han hecho una barra muy buena Pero antes de traerla a casa Quiero que ellas tejan algo para mí Mi novia teje muy bien La mía también Vico no dijo ni palabra Porque estaba seguro de que la ratoncita no sabía tejer Fue a la cabaña del bosque La ratoncita notó que estaba preocupado Y le preguntó por qué Me temo que no puedas hacerlo Nunca he oído que una ratoncita sepa tejer ¿Sabes? ¡Por supuesto! La novia de Vico puede hacer lo que él le pida Una vez más La ratoncita tocó la campanilla de plata tres veces Y aparecieron cientos de ratones Y se sentaron ante ella esperando sus órdenes ¡Vais a traerme la fibra de lino más refinada! Obedeciendo sus órdenes Los ratones desaparecieron y regresaron con las fibras de lino más exquisitas La ratoncita tejió una preciosa pieza de lo más refinado Era tan refinada que la guardó en una cáscara de nuez vacía Lleva esto Vico, espero que le guste a tu padre Vico cogió la cáscara de nuez y regresó a casa Los dos hermanos mostraron las piezas tejidas por sus novias Algodón áspero, no muy refinado, pero bueno El segundo hijo le entregó a su padre lo que su novia había tejido Mezcla de algodón y lino. Un poco mejor. ¿Y tú qué tienes ahí, Vico? Vico le mostró la cáscara de nuez. Sus hermanos <risa> se rieron de él. <risa> padre pidió que nos tejieran algo, no una cáscara de nuez. Se les borró la sonrisa cuando el padre abrió la cáscara de nuez... ...y sacó una tela de lino muy refinada. ¡Oh! ¿Cómo pudo hacer eso? Tocó la campanilla de plata y le ordenó a sus sirvientes que le trajeran la fibra más refinada Y tejió la tela para usted Vico, tu novia debe de ser una princesa Quiero que me traigáis a vuestras novias a casa Quiero conocerlas, tráedmelas mañana La ratoncita se alegró mucho Se puso muy guapa Tocó la campanilla de plata y pidió un carruaje con cocheros Llegó el carruaje de cáscara de nuez tirado por cinco ratones Vico se sorprendió al verlo La ratoncita se sentó en el carruaje Con su cochero delante y con un lacayo en la parte de atrás Iniciaron el viaje a casa de Vico Vico iba caminando junto al carruaje No te preocupes, yo cuidaré de ti Y tampoco te preocupes por mi padre Es una gran persona Caminando por el bosque se aproximaron a una ciudad por la que discurría un río Tenían que cruzar el puente sobre el río Mientras lo cruzaban apareció un hombre en dirección contraria Vio un montón de ratones dirigiéndose hacia él Se rió y los lanzó al río ¿Qué ha hecho? ¿Por qué ha hecho eso? Ha tirado a mi novia al río ¿Tu novia? ¿Esos ratones? Se rió a carcajadas y continuó su camino Vico estaba muy triste por los ratones Miró en el río pero no los encontró por ninguna parte ¡Oh, mi pobre novia! ¡Qué pena me da que te hayas ahogado en el río! Nada más decir esto Vico se giró y vio un precioso carruaje en la otra orilla del río Iba tirado por cinco lustrosos caballos Una chica hermosísima estaba sentada en el carruaje Vico se quedó embelezado al ver tal belleza Empezó a caminar hacia su casa Cuando se aproximó al carruaje Vico, ¿por qué no te sientas a mi lado? ¿Yo? Tú me elegiste como novia cuando era una ratoncita Y seguro que no me abandonarás ahora que soy princesa ¿Eres tú la ratoncita? Sí Era una princesa, bajo un maléfico hechizo Que nunca se habría roto si tú no me hubieras aceptado como novia Y si ese hombre no me hubiera tirado al río Se ha deshecho el maleficio Ahora conoceremos a tu padre Nos casaremos y nos iremos a mi reino Y viajaron a casa de Vico El padre de Vico y sus dos hermanos mayores Se impresionaron al ver que una princesa era la novia de Vico Padre, esta es mi novia Tu novia es una auténtica princesa ¿Dónde la has encontrado? Ahí fuera, en el bosque, en la dirección que señaló el árbol La dirección que te marcó el árbol Siempre he oído que es la mejor manera de encontrar novia Si nuestros árboles nos hubiesen indicado el bosque También habríamos encontrado una princesa Pero estaban equivocados Vico consiguió la princesa porque fue amable incluso con una ratoncita El padre de Vico los bendijo Se casaron y fueron felices porque fueron cariñosos y sinceros uno con el otro Se quisieron para siempre